Hola Pepe, ¿cómo estás? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. En estas horas dialogamos con la ex senadora y defensora de derechos humanos colombiana Piedad Córdoba. Y una de las preguntas de esta charla tenía que ver con que, bueno, en estas horas también se han conmemorado una fecha más de la independencia de su país. Y con respecto a eso le preguntábamos a Piedad eh, cómo se vive hoy el hecho histórico y más aún en este contexto. Y hoy más que nunca es necesario ese grito de independencia por parte de quienes, como los jóvenes están hoy marchando por todo el país, como quienes estamos escribiendo y buscando realmente una, una un cambio de la política y sobre todo algo que es muy delicado, la vulgar dependencia del gobierno de los Estados Unidos. El presidente es un verdadero lacayo que se ha convertido en, eh, ha convertido a Colombia en la en el país desestabilizador de toda América Latina, toda vez que ya ustedes ha podido darse cuenta de todos los planes que ha hecho para desestabilizar a Venezuela como la Operación Gedeón. Eh, la, la decisión que no sabemos si es absurda, ridícula, o un chiste que de, de política ficción, reconociendo como presidente a una persona que no tiene ni ministerios, que no tiene gobierno, que no tiene ejército, que no tiene... Eh, fuerzas de policía y que además con un informe que dio la brillante eh, vicepresidenta de venezuela donde eh, después de haber recibido casi 560 millones de dólares guaó y sus séquitos solamente un 2% se fue supuestamente a subsanar las dificultades que eh, muchos venezolanos eh, están padeciendo no solamente en, en colombia sino en otras regiones entonces colombia hace parte de eso además la la situación tan vergonzosa que hemos atravesado en estos momentos con el involucramiento de mercenarios en el asesinato del presidente de Haití, yo puedo hablar con sobriedad y con la estatura moral porque siempre fui, y he sido una opositora brutal al paramilitarismo que ya es un renglón de exportación del de, de país como mecanismo para desestabilizar otros países pero bueno Creo que lo más cercano que tenemos que es Venezuela, ese señor ha jugado un papel realmente muy denigrante, muy inmoral, mientras que en el país hay cualquier cantidad de problemas y la pandemia le quedó supremamente grande a, a, a este señor Duque. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de la Plata.